También sectores eh, más de que vienen de las luchas eh, ambientalistas eh, generaron un poco de ruido. Hay una sociedad, insisto, hay una sociedad que ya ciertos paquetes y buzones no los quiere comprar más en cuanto al alimento. Eh, así que bueno, por ahora está suspendido y bueno, tenemos que seguir insistiendo eh, en los informes de impacto ambiental y en cómo se va a ejecutar el proyecto. Para mí el acuerdo va a avanzar, eh, pero bueno, en base a esta suspensión de la firma eh, se puede se pueden plantear nuevas cosas. Uh -huh. Ahora sí, Rosalía, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, un abrazo. Así, Rosalía Pellegrini de la Unión Trabajadores de la Tierra. Ayer en la Quinta de Olivo se presentó una inversión de 12.800 millones de pesos junto entre Alberto Fernández y el ministro Basterra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 Reporte del Ministerio de Salud. El promedio de contagio de los últimos siete días es de 10.250 casos. El Ministerio de Salud informó esta mañana 52 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 10.457 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 229 personas por cada millón de habitantes. En el reporte oficial se indicó además que fueron 12.027 los positivos de COVID-19 que se reportaron ayer y 500.034 el total de infectados hasta el momento. A la fecha, el total de altas es de 382.490 personas, que representan el 76,5% de los casos confirmados. Que tuvieron a un hombre que arrojó una bomba molotov contra la quinta presidencial de Olivos. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 de esta madrugada sobre uno de los paredones de la residencia presidencial sobre la calle malaver José María Álvarez fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina que custodia la quinta luego de provocar daños en la pared con la bomba casera. El acusado quedó a disposición del Juzgado Federal 2 de San Isidro. Fútbol. Para el médico de Boca nadie se va a morir por ganar o perder la Copa Libertadores. A ocho días para el partido ante Libertad de Paraguay, con el que se reiniciará el certamen interrumpido en marzo, Guillermo Bortman, director del Departamento Médico Ceneyse, dijo que si se pierde, no pasa nada. En alusión a los 22 futbolistas contagiados, Bortman se refirió a la cuestionada burbuja sanitaria y dijo que es imposible que no haya alguien que entre y salga del lugar y recordó los contagios que hubo en la Fórmula 1 y el US Open. Más información en TELAM punto com .ar.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 Conducción Arienso de Alcalá y quién les habla Mario Sorras. Los jueves de 14 a 15 por radio. Granada. El descubridor, escuela de teatro. Dirección Manuel Callao.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 Nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiografía FM 89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Escuchá desde el barrio. Por la FM 89.3. O por internet a través de www.radiografica.org.ar Hubo acuerdo finalmente en diputados, eh, o pre... a ver... Pongo un asterisco, o preacuerdo, porque eh, no sé si la Casa Rosada, en este caso la Quinta de Olivos, está totalmente de acuerdo con el acuerdo. Porque no les gusta mucho esto de las sesiones presenciales. Eh, hubo un acuerdo sobre que los proyectos conflictivos se tratarán en sesiones con mayoría presencial. Primero, le estás entregando el concepto de conflictivos a la oposición. Digamos, la oposición define qué es conflictivo y qué no, o qué considera eh, que claro. hay que discutir con mayor celeridad y qué no. Eh, y después que sigue siendo un problema sanitario, el hecho de tener mucha gente en el recinto. El nuevo protocolo que regirá por un mes incluye eh, mudar el debate y votación de proyectos Eh, complejos a un estadio a determinar, como veníamos diciendo un polideportivo, un microestadio en tanto que los temas que no generen disenso continuarán tratándose bajo el esquema de sesiones mixtas con mayoría de legisladores conectados de forma remota eh, así que una suerte de, de, de mediación que se ha logrado eh, para poder sesionar Bueno, conflictivas serán entonces me imagino el, el, el aporte, ya no impuesto a las grandes fortunas Reforma judicial, eh, ¿y qué otra cosa era lo que les molestaba tanto? En eh, principio reforma, dos, reforma judicial y tributaria. La reforma tributaria y, tributaria y el presupuesto 2021, va. Eh, que va a ser uno de los de los temas también a tratar, ya veremos cómo eh, en estos días, así que hubo un acuerdo después de tanto lío en la Cámara de Diputados, veremos qué estadio se elige. Eh, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires Que supongo que va a ser así Tenés o el Luna Park O el microestadio Malvinas Argentinas Allí en agronomía eh, No sé, tenés el Lo que, el que está al lado de Atlanta El, el Movistar Arena uh -huh. Si querés Igual es una locura, tenés, es eh, una locura. Es una, Para mí es una tontería Porque absoluta Porque no se hace en ningún otro ámbito Algo por el estilo en ningún lado se hace eso. Ni siquiera en las en, en la donde gobierna, donde tiene mayoría el PRO como la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, por la cantidad de gente amontonada que va a haber, por más que sea un estadio. Uh -huh, así es. Eh, pero bueno, eso es lo que han llegado nuestros queridos y votados eh, legisladores. Si no sale de la, de la Ciudad de Buenos Aires, no son tantos los eh, microestadios, a menos que hagan algo al aire libre. Que sí, usen, no sé, la cancha de ferro, poner. Claro. Eh, lo dudo, lo dudo. Pero si no tenés el Luna Park, el Malvinas Argentinas, el Movistar Arena y después ya son estadios más pequeños, que ahí sí ya no no, no entra Bueno, lo importante es que se pueda avanzar con la agenda legislativa, ¿no? Uh -huh. Y dejar de poner palos en la rueda para sesionar y hablar y debatir, discutir temas importantes y, obviamente, aprobar las leyes que el gobierno necesita para poder seguir funcionando en medio de toda esta crisis. Ajá. Uh -huh. Eh, si se hacen un polideportivo, bueno, serán un polideportivo, pero que asistan, que acudan y que y que dejen de joder un poco. Claro, así es. Que cumplan con su laburo, básicamente. Esas son las Presencial palabras. o virtualmente. 11, 11 de la mañana, 17 grados, una décimas la temperatura actual. Máxima de 19 para hoy. Y por la tarde, algunas que otras eh, lluviecitas. ¿Y qué decís, te, si día pensado salir a tarde? ¿A sí a tarde? Eh, me está fallando la aplicación porque me dice que no no no hay probabilidad no. de lluvia. O está fallando su aplicación o falla el servicio meteorológico. Vamos lo, a ver. solo el solo Dios eh, lo, lo confirmará. Exacto, eh, en un ratito vamos a ver quién tiene razón. Bueno, probabilidad entre el 10 y el 40% de probabil, de precipitaciones para la tarde de hoy. Tiene rayito ah, bueno. y todo, la nube está negra. Eh, no es mucho eso. No, no es mucha probabilidad. Se excusa. Podemos zafar. Porque dice, bueno, puede fallar. Si te ponen entre 10 y 40% se puede fallar. Eh, así que el servicio meteorológico nos dice eso. yo Tenemos la obligación de decirles, presten atención, si tienen un paraguas, lo meten en la, la cartera, en la mochila. Bueno, es época de andar con el paraguas siempre en la mochila. Uh -huh. Sí, épocas de... Se viene y el pelo alborotado. De arreglar los problemas en el techo, ese tipo de eh, cosas. También. ¿Se, se complica? ese techo? No, no. Ah, bueno, quedó La bien. En realidad no llovía, o sea, se generaba mucha humedad. Claro. Y está estaba poniendo negro el techo y hace poco pinté. Ajá. Eh, así que había Pero, alguna afiltración. Eh, ¿Pintaste el techo o arreglaste el problema? El techo estaba pintado de antes. Ajá. Y con el paso de, de los meses empezó a ponerse negro, negro. Sí. Evidentemente había una filtración que yo desconocía. Sí. Sí. Eh, bueno, se puso membrana uh -huh. Arriba en el techo eh, Algunos parches Por bueno, algunas zonas Claro Y vamos a ver ahora Cómo, cómo continúa esa mancha negra ¿Y Si avanza Y pintaron el cielo raso No, todavía no Ah, Quiero sigue Quiero saber si se resuelve Claro o sea, si, A ver, si no sigue avanzando Esa mancha negra Ahí sigamos a pintar Y que, que dure un poquito más Claro Pero bueno, las casas viejas Tienen esos problemas Siempre va a haber humedad más si vivimos en, en la provincia de Buenos Aires En estas zonas Donde hay mucha humedad No se puede zafar de eso No, eso no Lamentablemente. Lo que mata es la humedad. Vamos a escuchar un poquito de música y nos metemos con el andando por ahí de hoy de Vivian Elen.